Ya hablas de cualquier cosa, me lo todo. ya pues, con instrucción. De aquí quieres la instrucción que yo le hice la traducción Broma. ¿no? Yeah, sí. es, Pero, es? Yeah. <risa> Bueno, básicamente nosotros estamos, me imagino que Isabel, con todos nosotros estamos desarrollando un laboratorio de experimentación escénica, en el fondo artistas, yo soy, en realidad, no soy, artista, soy teórico reflexiono las artes escénicas y nuestro interés en el fondo de la investigación siempre está un poco concentrado en las discusiones que hemos tenido y las puestas en práctica en torno a la preservación de la condición humana que es como un ítem bastante recurrente sí, no, no. hay muchos aspectos y en muchas disciplinas también personalmente yo soy filósofo y investigo mucho todo lo que tiene que ver con los procesos y memoria, y un poco en ese sentido es que, o sea, no en el sentido de que yo haga eso, sino que como el grupo, de alguna manera, dentro del concepto de, la, de soportar, de preservar, de conservar, ¿sí? hemos desarrollado diversas investigaciones, y a raíz de eso, nos pareció sumamente interesante poder conversar con personas de diversas áreas del saber y del conocimiento. Eh, hemos conversado con taxidermistas, hemos conversado con restauradores... restauradores arte, etcétera, un poco para comprender cuáles son las técnicas que ellos emplean y cómo trabajan en el fondo para justamente llevar a cabo esa conservación. En la discusión eh, grupal también hemos hablado de la, de, de, de la, de la conservación en, en distintos aspectos, aspectos sobre todo de la condición humana. ¿no? Y eh, la idea un poco de la conversación de invitar a ti a conversar tenía que ver justamente, si mal no recuerdo, y por favor ayúdenme, a justamente eh, comprender eh, la situación de la memoria dentro de ese campo, ¿sí? Eh, o sea, cómo el ser humano conserva sus propios recuerdos, eh, cómo lleva a cabo, por ejemplo, el proceso de conocimiento eh, respecto a las etapas, es que hay etapas, un poco discutir en torno a esa esfera. Y tú, si mal no recuerdo, eres neoccientífico. Yo, claro. Eh, y ahora estoy haciendo volviendo por la clínica y estoy terminando el entrenamiento de neurología. ¿Sí eh, así que sabemos cosas con violencia, violencia para la o más crónica. Lo que me contaba es tú que estabas en la parte de investigación y te de pasaste a la clínica de esa cosa como de cambiar de ámbito. parece que Y había algunas inquietudes también, lo que recuerdo, algunas inquietudes respecto a preguntarse cómo funciona el cerebro, cómo pero que es interesante para poder anexar de repente algunas cosas que nos pueden ser de utilidad para nuestro conversación. la conversación de la... me El martes, cuando hablé, todas estas cosas. Ah, que rato apuntes. Aquí los apuntes. Ah, ¿cómo apuntes? Sí, ah. de pica suena. No, te se juntaron. Sí, por el martes porque... El... Sí, Julio claro. que quería saber, <coughs> ¿ya estoy o ese ya? <risa> ¿Esto es de tu, Julio? ¿De sí. claro. <risa> Es modo? ¿Necesitáis? No, o sea, es no siente que no te hacen un habla que es alemán y que es como más es el... ¿Hablan en un lenguaje? ¿Ah? ¿Algo hablan no, que habla en un lenguaje? No, alemana está traducido, no un atlas como un radiante viejo, que tiene una imagen que son... Bueno, no son el que atlas es. del mundo? No, no, no del cero. ¿El atlas del mundo? No, ah, sí, de claro. Sí. Qué buena, yo tampoco lo escuchaba. De hecho, eh, hay uno, uno radiológico. No, no, no, okay. no... Y a O el comentario puede ser en francés porque aquí ahí... sí, sí. sí. de Pan de padre? Yo sí, pero él puede ser Yo, sí. Puedes... Yo sí. sí. Yo sí. Yo sí. <risa> sí. Yo sí. Me encanta decir que hablamos idiomas. Es como el único fuerte que tenemos. No <risa> va a sentir sí, mejor. Sí. Sí. Sí. Bueno, o no, en la cabeza uno. Creo que eso es una cuestión entretenida, de cómo uno almacena lo ¿El idioma, los idiomas. Bueno, tiene, hay un misterio dominante que en el 78% de la gente es izquierdo y, y y bueno en algunos en algún caso qué pasó ¿es cosa que no hay pasó no pasó qué qué pasó tiene tiene doble no el otro el de adelante ahí no ahí está. pero sí no, pero está cortado qué, qué yo no un partido que ¿alguien sabe por qué está así tan reducido? Ni idea. ¿No? ¿Cómo? no pero está cortado como que algo le pasó como a nivel cerebral, ¿sí? ¿Vos, no? Pero cuidado, no me voy los algo pasó en Pero y sí lo aprendí por ser un paciente. Cuando estaba en internado en, en eso era de Chile, en el JJ. Eh, Tenía un paciente que había tenido un éxito un cerebrovascular bien importante en todo el lado izquierdo. Y ¿Sí? obviamente había quedado con una fase. Pero de repente alguien se da cuenta es hablar al menos tu idioma. ¿Sí? Y alguien se da cuenta que empieza a decir algunas palabras que no es castellano. Y no, cuál ¿no? No es inglés? el turisquidad. Supongo un inglés lo había conservado perfectamente. Mira, porque y ahí lo revisamos un poco y es porque a veces la segunda lengua se localiza en el lado derecho y no en el lado izquierdo. Y eso es negatorio, o sea.. No, la mayoría de las veces, o sea, la mayoría las La primera siempre es en, el en lado la izquierdo, Claro. Y, pero el nuevo es más, <coughs> es más variable. Los sí. nuevos son más variables. Al parecer lo más importante es cuán cuánto temprano aprendas ¿Claro? tu. Otro? Claro tendrá que ver con las etapas de desarrollo del cerebro. Es que yo creo que está algo descriptivo, no es nada, nada experimental como para poder interpretar, es una solo hipótesis. ¿no? Uh -huh. Ahora, igual es increíble, la otra cuestión que acabo de aprender hace poco es que eh, a lo, a algunos niños, por ejemplo, que tienen... Eh, Estaba viendo el tratamiento quirúrgico de la epidemia, ¿sí? pero no te dicen hemiférite hemisferio y tocamos y el punto es que en los, los niños los cerebros de los niños son tan plásticos que puede llegar no es todo el hemisferio pero una buena parte del hemisferio eh, y el otro lado empieza a compensar, que empieza a asumir funciones mm -hmm. ¿Qué es lo que dice y, eso, y eso como método pa, o sea como tratamiento para la resultó ser efectivo lo que pasa es que siempre ahí pones en una balanza en el fondo lo, lo beneficio. Hay, eso es algo que se usa pa, para, una, para una enfermedad que se llama Ramusen, que es como eh, una enfermedad, es una epilepsia bien maligna. Y, con, y muchas veces lo que hace con, con estas técnicas es eh, no, no quitarle la epilepsia, sino que simplemente evitar que se generalicen las crisis. Yeah. Eso la crisis parte de acá se va hacia el otro lado en el fondo pierde la conciencia intenta un cortocircuito claro y yo tengo una crisis tónica y pasatese al suelo o con convulsión y también se al suelo mm -hmm. y esa crisis tengola varias días son terribles entonces por eso en ese contexto una terapia como esa pues. claro. ¿Qué tal, el Le comentaba un propósito de los individuos que, que es, un, es una cosa que se ha descuento hace poco que el idioma materno, lo que uno aprende cuando, cuando chico eh, es, se lo siempre en el lado izquierdo o en el lado dominante eh, pero los nuevos no en ese ambiente. a veces se lo caliza en el lado derecho y, les, les contaba que, y eso resulta que pues, un paciente cuando estaba internado en era un paciente pero conservaba su orden en el inglés. No me acuerdo si era exactamente el inglés, pero lo conservaba su Pero la fase cuando, cuando tú hablas de fase cuando tú no conectas el, con el lenguaje al concepto. La fase puede ser cualquier problema de lenguaje, pero no es como de desarrollo del lenguaje, sino que es un lenguaje que ya está establecido y se pierde, ya sea en, en la comprensión o en la emisión del lenguaje y una, uno usa distinta lo, las localizaciones de cada una de las funciones se va a entender, en, es para comprender o como para emitir es un poquito distinto yo me acuerdo haber leído una vez que lo, a propósito de, de aprender varios idiomas que existía una especie de que la idea original o, o clásica era tener una especie de pirámide Tú tenías primero el idioma la lengua materna después aprendías un segundo idioma pero que era, de alguna manera, restringido y dependiente de... era menor la cantidad y era dependiente de, de esta primera lengua materna, y así sucesivamente, ¿no? Mientras más idiomas aprendía, ¿no? cada vez era como más pequeño el rango de ese idioma y siempre había como una relación con, con los anteriores. Y, y que eso ya, a finales del siglo XX, se entendía de una manera mucho más compleja que, que se establecían vínculos entre todas las lenguas y que no era una cosa como gradual, ¿no? la otra cuestión que, que ahora acá debería ser supongo un hecho fue que era, hay, siempre la, la polémica de que <coughs> hay, hay que no se a los niños bilingües o que hablan más de, una, de un idioma, eh, eh, andan relativamente más lentos en el desarrollo de, del lenguaje que los que solo aprendían un idioma. Pero hace poco mostraron que eso no es tan así. Eh, que es bastante relativo, depende un poco de cuándo se conoce el segundo idioma, un poco lo que decías tú, uh -huh. pero lo otro es que, que está súper claro y hay un efecto súper robusto, eh, el hecho que en, en los niños que eh, aprenden dos o tres idiomas a la vez, concepto, uh -huh. como el chico, eh, son cognitivamente eh, tiene más capacidad de adaptarse como sí. a nuevas situaciones. De Cambiar de un, de un marco papel. mental a otro... Yo una, yo una vez, y a, y a veces no es intuitivo, alguna vez estaba en, tenía, estaba en París y tenía que ir a hacer unos experimentos a Ginebra. Y llegué a la casa de un chileno, que era un exiliado, y, y ella, era, ella era, no era, suica, era, era sueca, pero era, era diplomático. Y, y era cómico porque ella tenía mucho acento chileno, pero de repente, eh, no estaba muy concentrado en eso, pero de repente me di cuenta que ellos le hablaban a los hijos indistintamente por lo menos cinco idiomas. <risa> <risa> y mi reacción fue así como... De repente me di cuenta que para los niños era cero estrés. Claro, no, no. Qué, no, claro yo creo que tener justamente con esa plasticidad, esa <coughs> capacidad de, de cambiar, como que también lo hace un niño en otros en otro ámbitos, ¿no? de estar haciendo una cosa, y después de estar haciendo dos, después de estar haciendo dos pasar de un idioma a otro mm. indistintamente. Oye, estaría bueno que empezaron a ver esas yeah. monos así como de para yeah. ponernos la cabeza así como. Yeah. <risa> la mayoría de las cuestiones que les sí. le puedo conversar son como hipótesis en el fondo. Uh -huh. no, no hay no. nada. La ideología y un montón están más o menos súper claras. O sea, los ¿Sí? ¿Sí? mecanismos se, se, se, se funcionan del sistema de. Que pero el cerebro es una superpástica que todavía no se sabe. Eh, y, y Una cosa es, y aquí puse un... un esto que es como de la frenología, y la frenología es este concepto que tenía un chico que se llama Fran, Fran Joseph Carl, que, y que era lo que se creía hace mucho tiempo, y, y era que había regiones discretas en el cerebro que eh, cumplían ciertas funciones. Y que si uno le pregunta a la mayoría de la gente, intuitivamente la gente no piensa eso. Claro. Bueno, eh, esto en realidad ahora es, una, es una teoría que es, en los últimos 20 años, está dejada de lado. Y era porque eh, eh, había nueve en el fondo de hipótesis para explicar el funcionamiento del cerebro. Eh, una, por ejemplo, súper eh, aceptada eran las teorías de las civilizaciones, que, Eh, uno de los principales eh, como tipos que apoyaban esto era eh, Varela no, el China no. eh, y él tenía, él, ellos tenían algunos experimentos bastante buenos, en el fondo una cosa, en términos básicos una cosa, una, una hipótesis dice que una región es suficiente para una función X, y la otra decía que en el fondo tenían que dos o tres áreas o en el cantidad de áreas en el cerebro tenían que resonar Eh, o sincronizarse eh, para para ejercer una función en particular. Eso también a nivel de hipótesis. Claro, claro. y de hecho esa era estuvo bastante de moda. De hecho hasta yo creo que el 2003 por ejemplo debe haber salido, salido un review con estas hipótesis en el Nature Review Neuroscience. Y pero después salió un par de experimentos que en realidad no hay evidencia robusta para, para esa hipótesis tampoco. Y lo cómico es que ahora, las principales herramientas para determinar, en el fondo, función, eh, o sea, relación anatomía-función, son las eh, neuromágenes funcionales, en eh, el fondo, las la resonancias, por ejemplo, que lo que permiten es, es básicamente decir si en alguna parte del cerebro aumenta la cantidad de líquidos que se interpreta como, como mayor flujo sanguíneo por lo tanto mayor actividad Son pura, eh, estamos asumiendo un montón de cosas pero eso es lo que es, se, se llama hoy día resonancia nuclear magnética funcional eso, entonces, eso por un lado hay otra cosa que se llama P eh, eh, como que estoy diciendo de, de, de otros, ¿no? y que eh, lo que hay, lo que hace básicamente depende de, de qué es lo que uno está usando como marcador pero lo, la mayoría de las veces lo que uno ve es consumo no, de glucosa entonces no es la misma cosa uno ve actividad y perdón paréntesis y no hay también como una lectura de la actividad ¿sí? eléctrica de cerebro. Eh sí hay claro eh, puedes ver sí puedes ver el electroencefalograma pero que ahí lo que lo cómico es que cuando funciona un área un área está funcionando es eh, menos Eh, tiene menos eh, capacidad de discriminar una localización bien particular. Por ejemplo, si en un electrocefalograma puedes ver que un área está funcionando, era un poco lo que les decía a unos de ustedes, era que en, en el cerebro uno tiene como <coughs> basalmente, si uno está sentado con los ojos cerrados, eh, incluso un poquito, pues no, no sonoriento, pero eh, con los ojos cerrados tiene como ritmos eh, eléctricos. Tiene dos grandes como focos. Uno anterior, eh, que tiene una frecuencia beta. Los dos ritmos son así como emitidos hacia el marcapaso. Sería como el tálamo. ¿okay? Uh -huh. Y atrás, un ritmo que, que, que tiene una frecuencia que es alfa. Que es alpha, ¿okay? que más lenta. Tiene como alrededor de, no sé, 10 Hz. Y, y lo que pasa con esto, eh, contrario a lo que uno pensaría en vez de sincronizarse ¿okay? ve uno cuando por ejemplo el paciente abre los ojos y que es, es una, una la normalidad sería que esto baja en amplitud A la amplitud? claro sí eso es una reactividad eso es lo que se llama reactividad o sea es, un, es una respuesta norm, normal ah. si no está no ¿Hala no? entonces pues, eso sí <coughs> y en, como la corteza que tiene que ver con el procesamiento visual es posterior normal de que, eh, o sea, ahí estás localizando desde el punto de vista de un electroencefalograma. Claro. Eh, ese patrón como basal desaparece. Eso. Y eso te dice que está funcionando efectivo esa área. Pero no sé por qué, pero yo pensaría que la frecuencia aumentaría al, al tener sí, el estímulo claro. ¿no? Claro. claro. <risa> pero las veces cuando están funcionando áreas discretas es una desincronización. ¿sí? Eso entonces ¿Baja el nivel de actividad? ¿Es que esa es la correlación? En el fondo tienes un, un marcapaso uh -huh. que está dando una frecuencia basal porque esto no están uh -huh. teniendo actividad en la medida que esto tiene actividad dejas de ver el, el marcapaso que es algo viene, que viene de estructuras más profundas entonces no es que esto Perfecto. no es que sea la actividad Perfecto. occipital, sino que es el marcapaso, la lectura que marcapaso es como la ausencia de actividad por la ¿Y esa es la hipótesis que un poco pone en duda esta teoría de respecto a la respecto O, eh, no, son otros son otro experimentos eh, Es simplemente mostrar eh, O sea, fue una revisión De, de o sea, Porque en el fondo la, la hipótesis es súper simple Tienes que mostrar que en algún momento Para alguna actividad Dos eh, estructuras son necesarias Y que tienen algún código similar uh -huh. Estructuras claro o, que, pero, o por ejemplo Que tienen alguna en algún momento tienen una Desincronización o una sincronización uh -huh. eso, Al mismo tiempo Y uh -huh. eso no hay un dato robusto y que en que porque para demostrar eso tendrías que eliminar un o inhibir un, una de estas estructuras, inhibir la otra y ver cómo cada una en el fondo es suficiente <coughs> para inhibir la función y ese, ese ¿Y esa dato de... no está <coughs> y esas inhibiciones son muy invasivas como para no tomarlas a cabo eh, ahora ahora ahí están haciendo Estimulación es como magnética, yo no sé tanto en detalle, pero lo están usando En en, en una amiga que está trabajando en eso Pero luego los resultados no eran muy espectaculares O en general se usan no, en casos donde hay un daño en una zona Por lo tanto puedes establecer que esa zona no está sincronizada Pero hay cosas súper simples ejemplo, que se pueden hacer, que se hacen en el día a día Y es que como, por ejemplo, si quieres... Si vas a hacer una cirugía y vas a resecar un, un, una parte del cerebro del lado izquierdo, que es el dominante, y quieres estar seguro que, eh, no sé, hay, por ejemplo, un tipo que es surto. Dice, ok, tenemos una chance del de lado derecho eh, tenga el lenguaje, o sea, se lo que en el lado derecho. Eso sea, lo que se hace, eh, no me acuerdo el nombre propio de, del test, pero es usar un anestésico en una okay Y lo que hace es sumar titúrilo, cuando inactiva un lado cerebro, y que es el, el, el de interés, y ahí ves cómo eso altera el lenguaje. Eso es bueno, común. Es un relieve es es No, eso ah, bastante es vacío, es pero es imagínate, imagínate si, eh, si tienes... Bueno, pero es lo mismo, que, es lo mismo pero es como tomar una ¿no? ¿no? Sí. Y y ver qué pasa si no le llega suficiente glucosa al cerebro bueno, la percepción de no, algo en, en el pasado los lo, eh, radiólogos para hacer cualquier angiografía que es una cosa que se hace más o menos no se hace hace frecuentemente eh, ellos mismos inyectaban la glótida que ahora se considera hacer algo suministro bueno, entonces eh, volviendo un poco a la idea con todas estas herramientas ya sea el PET o la resonancia a su función Eh, funcional conmigo es que hemos vuelto un poco a, este, a estas ideas uh -huh. Y es eh, y a asociar una función con una estructura en particular Y... <risa> Hay la vuelta, en claro. Y eh, lo comenta el mismo... Hay un primero que se llama Gazaniga Un ¿no? tipo genial... De hecho le fui a... Eh, Baje ayer un par de libros que son así como más de divulgación Pero que están escritos de una forma súper sacanilla uh -huh. Y llenos de anécdotas Y él es muy, muy bueno en neurociencia cognitiva Como el texto de la ¿Cómo se llama? Gasaniga con doble uh -huh. Z. Eh, pues, de Italiano. Descendiente bueno, pero no sé si será ¿Sí? originario ¿Sí? eh, de Italia. con saborini. No, eh, y de hecho, hay otros chilenos también trabajando con. Bueno, a mí me gustó en uno de sus capítulos, que hasta hace 15 años la mayoría de la gente pensaba que, eh, o sea, que en el fondo la función que podía complicar cada región del, del cerebro, con algunas excepciones, era bastante redundante, o sea, podían uno suplir la función de otro. Y que él tenía sobre. que había un poco la idea de que cuando uno estaba recibiendo cuando muchos estímulos de distintas modalidades el cerebro la está recogiendo todas y juntándolas y que ahora cada vez con, con, con el tiempo y sobre todo con las neuroimágenes funcionales eh, estábamos casi volviendo a estas ideas y que había un, un área había áreas como pequeñas áreas eh, eh, que se habían especializado en una función particular y así no sé un ejemplo que, que preguntaba otra vez es que Hay áreas de, re de reconocimiento, por ejemplo, hay áreas de reconocimiento visual. Eso es como súper Y son relativamente distintas para las poblaciones asiáticas que para las poblaciones como, más occidentales. Y eso explica un poco por qué nosotros vemos tanta variedad entre nosotros y a ellos nos vemos todos iguales. ¿eh? Y, eh, y son áreas anatomicamente distintas. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, un pet, se activan áreas relativamente distintas. Y, eh, Cuando uno ve un movimiento, se activan ciertas áreas del cerebro. Cuando uno ve un movimiento que es específicamente humano, eh, no de un mono, no de otro, no de otro primate, no de otro, de otro mamífero, hay una área específica del cerebro que se activa. ¿Cuál sería? <susurra> no, esto, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no. Ay, ver, una vez hice un seminario con el, con el eh, José uh -huh. y, y él, la imagen, que luego no dice nada pero es una parte que se activa en el cerebro yes. voy, no entendí, ¿qué es lo que se activa o por qué nosotros nos vemos a nosotros tan diferente y vemos a reorientar esto igual ah, eso, yo le he preguntado ¿cuál que, verdad es verdad eso? Que, o sea, eso es solo ver, lo otro es solo una a partir de un dato, pero el dato lo único que dice es que poblaciones en el fondo eh, asiáticas y... Esto yo creo, de hecho, lo presentaron solo en un congreso, no sé si después lo publicaron en un paper, y decían que las áreas del reconocimiento facial, o sea, las áreas que se eh, encienden cuando tú, tú estás reconociendo una cara versus otra, están localizadas, en, en, están no exactamente en el mismo lugar. ¿okay? Y por eso eh, se supone, lo que suponen es que por eso la gente, los asiáticos, tienen esta área que permite reconocimiento eh, de, de cara asiática, por desilosis de especulación, eh, lo tienen grande, pueden ver En cambio, el, la otra subárea, que sería el área de reconocimiento facial por desilosis occidental, lo tiene muy pequeña. Y pero ellos no ven a nosotros todos iguales. ¿eh? Claro, claro, que es como gente con ojo grande. ¿eh? ¿Pero es que es un sistema de auto reconocimiento? No sé, hay gente que ha especulado que es... Eh, que en el fondo el desarrollo y que algo bastante verdadero y es que tu desarrollo, el, el desarrollo de tu corteza depende de los estímulos que tienes. Lo mismo que lo, lo la gente de los de Alaska tienen una gama impresionante de blanco, uno sí. alcanza a distinguir un blanco y ellos tienen, o sea los blancos tienen como tres palabras para incluyen. O sea porque tienen una mirada y una exper expertise en reconocer Pero Entonces pero eso se va armando segunda lo que yo voy viendo en la vida, o sea, pero no está claro, pero, pero yo no, punto, es muy, muy claro al tiene en, como se llama es como periodo crítico en el desarrollo y es distinto para cada, que es distinto para cada, para cada tiene una arquitectura súper súper compleja súper compleja tiene hace como un área principal eh, eh, que es la eh, la corteza carinina o, o corteza estriada que también le llaman que es como la que recibe es casi eh, un, una reproducción de la retina pero acá atrás ¿Okay? eh, y luego hay cortezas eh, de utapuestas que Eh, tienen que ver con, el, con la interpretación de colores forma, movimiento y en forma discriminada ¿okay? y todo con una arquitectura super compleja eso, o sea, para que toda esa arquitectura se forme es necesario de los estímulos por ejemplo, si tú naces con toda tu vía visual perfecta pero eh, naces con un extraísmo o con una catarata congénita que es algo completamente agarrado acá, acá, acá, eh, y temor de no, o, eh, operar a, a ese niño eh, digamos, no sé seis meses o, un año con su catarata eh, se produce sea, se una ceguera y es porque como no hubo el estímulo no se produjo toda esa arquitectura y, y como pasó el periodo crítico ya no se va a poder producir aunque esa saque es la catarata pero lo va a poder una vez que le la catarata va a poder empezar a regenerar o eso no, ya se inhibió y no, es por eso, tienes un periodo para desarrollar esa proteza si los estímulos no llegan en ese periodo crítico eh, vas a desarrollar una ceguera y es porque tu proteza no tiene la arquitectura eso es un un, un súper buen ejemplo y eso pasa con todos los estímulos wow. eh, solo el, la duración del periodo crítico es variable. Y eso es lo que hablabas tú de que nosotros como la condición es humana que nosotros habíamos perdido el estímulo de los tanto, ¿verdad? Que no en bueno sentido. Ay, y lo comigo es que, que, estoy que leyendo encuentro un montón de cuestiones de. Bueno, primero, yo, ustedes usted, están usando condición humana y no naturaleza humana eh, a propósito. Sí, <risa> sí, sí, sí porque no tiene que ver con una cosa biológica, tiene que ver más con un constructo social. Sí, con la... yeah. ¿Cuál sería la diferencia para ti? Ah, no, lo que pasa es que yo no creo que pueda hablar mucho más de condición humana que es algo casi más filosófico, ¿Sí? Eh, ¿Sí? algo más de la naturaleza, eso. ¿Y qué hace distinto? Hay dos preguntas, que es como qué hace distinto el, al, al humano del resto y ahí hay un capítulo súper entretenido en ese libro. Pero la otra cuestión es como, eh, a propósito de la generación de los autores, es... ¿En qué medida nos hemos cambiado desde que somos una especie? De, de, que nos diferenciamos de eso? Y Y varios datos que son... Que, de hecho yo no lo he abordado. Lo revisé sí. un poco. Pero, eh, y hay cosas como... Hay cosas como el volumen. Cuando, cuando empieza cuando la discusión de, de cómo nosotros nos... Porque está súper claro en el fondo qué cosas que tenemos, qué cosas creamos, y, distintas como especie, o sea, no sé, arte, no sé, la, la cocina, no sé, el lanzamiento, el hecho de verse a sí mismo. Eh, eh, la pregunta es cómo y por qué, en qué momento. Y, o sea, ¿hay alguna, ¿cuál fue el determinante ambiental o estructural? O ¿cuál es la correlación estructural? Y, o sea, hay ideas como súper básicas. En el comienzo, el, esto partió por la que diciendo Eh, es el volumen del cerebro pero luego alguien dijo no, pero hay, otras, hay otros volúmenes que son mucho más grandes pero no son necesariamente más, mucho más inteligentes la ballena por ejemplo tiene un, un cerebro como no sé, cinco veces más grande y no necesariamente 5 veces más inteligente luego viene el problema de medir inteligente pero a grosso modo no, no es el caso entonces pues vino el comentario ok, eh, en relación de, del cerebro versus el cuerpo eh, Pero también vienen problemas con, con animales pequeños, como, no sé, un ratón. una abeja, que son ¿Es como? Gente. No, claro. las cucarachas creo que son como entero cerebro y ah, compactos. Claro, tienen bastante sistema nervioso. Pero los ratones, por ejemplo, tienen su cerebro, en, eh, tienen cinco veces más cerebro, sí. de esa proporción, de esa tasa, tendrían cinco veces más que nosotros. Entonces, después viene el contrario de, ok, dentro de gente, de, De vale esta razón pero dentro de especies que tengan más o menos el mismo tamaño okay. y entonces si uno ve por ejemplo los primates u otros eh, mamíferos uno uh, ahí puede efectivamente decir que sí, el hombre tiene una razón mayor y cuando uno ve todos los primates es el mismo caso no es el mismo caso en el ne neandertal que en el fondo tenía un volumen similar y así se era tan la única diferencia sí. anatómica importante era que el cráneo era más grande eso. ahora lo fijo es que bueno, finalmente aceptando que efectivamente dentro de los de los primates en el fondo tuvimos en algún momento un desarrollo yo del cerebro luego hay una estructura que se desarrolla más, pero el cerebro en general es más grande un dato que, que es bastante impresionante es que eh, que el volumen, el volumen de los cerebros medidos desde el comienzo de la especie, así como el de los hasta, hasta ahora, hay una disminución del volumen, que se ha estimado de alrededor de 60 Eso. Eso es, sí, eh, claro, entonces, ¿hay algo que no tiene que ver con esto? Sí. Ahí. Nosotros, y luego, nos estemos hablando después, sería bueno hablar de cada estímulo, cuando mm -hmm. al momento hablamos de la memoria. Sí. Pero, y ahí el, el, el, la tiene, tiene es un poquito distinta a todos los otros estímulos. <coughs> eh, y por eso es súper importante, porque tiene conexiones directas como con estructuras que tienen que ver con la emoción, que es la, el único sentido que tiene conexiones tan directas. Eh, pareciera algo como súper importante, sin embargo se, se, se ve un, un fenómeno también, por decirlo así, de bien importante, y que uno tiene, en el fondo, <coughs> el, el material genético funciona, como uno tiene un DNA, tiene un código, y esto produce un RNA, que es como el negativo de la fosa y finalmente la proteína. Para los receptores en, en, en las en la células eh, del epitelio, uno tiene una célula ciliada y las células ciliadas tienen receptores estos son eh, receptores y uno tiene por lo tanto genes para el receptorio uh -huh. eh, en, en la medida de las veces cuando uno tiene genes para una proteína uno tiene genes, también tiene co especulativo, puede ser un gen, por ejemplo, que tiene una mutación y que produzca una, eh, un receptor que no funciona funcional. ¿Okay? Y si eso que hay en, en el material genético, eh, puede perderse o, o conservarse. Y, pero si no produce una, un receptor funcional, es un solo gen. ¿Okay? Que no tiene o sea, que no hace nada. No, Porque claro, produce no una proteína que no es importante. Mm -hmm. A veces una proteína trunca, ojo, que puede tener alguna función. Sí, es eso. Mm -hmm. un, tener un efecto de, de bloqueo pero acá, por lo menos acá en, en el olfato se habla solo de pseudógenes, genes pseudógenes. Eh, y una cosa sobre, eh, que esto está de hecho lo pusieron hace poco hasta en un libro de de bioquímica, eh, y es que si uno va de la mosca hasta el mono, hasta la mayoría de los primates, la cantidad de genes para receptores olfatorios es 95%, y solo 5% Pseudo. celo, celo eh, Y esto de la mujer Pero cuando pasamos al, al humano, <risa> eh, esto se transforma en 30%. Ah. <risa> o sea, de acuerdo, o sea, no es tan simple ¿Y 70 celo Claro. Y de acuerdo, no es tan simple como que no es tan simple. ¿Cómo decir que hemos perdido la, claro. el, la sensibilidad? El... Sí, el punto es que no es un receptor un olor. Ah, es, son combinatorias de receptores para un olor, porque lo hace más complejo. Pero aún así nuestro repertorio sí, es no, inferior. Una, y una, y una, en una, algo que parece, por lo, por lo menos en la adaptación afectiva, algo súper importante, nosotros tenemos, ha, ha, habido, ha habido menos presión evolutiva para que lo conservemos. ¿Y esa misma, esa misma relación de 70-30 es en el niño recién nacido y en el adulto? ¿O hay una diferencia como en el desarrollo? Sin duda, porque a ver, cuando hay dos cosas, o son sea, términos generales. ¿eh? En, en genética, hay, eh, o sea, nada y tienes tu DNA, uh -huh. eso. Hay solo la epigenética. O sea, por ejemplo, si tienes... Va a dar solo un aminoácido, okay, y eso uh -huh. nadie lo va a cambiar. Hay, okay. uh -huh. hay mutaciones somáticas, pero eso es raro. Uh -huh. O cambiar el código durante el desarrollo. Claro, pero por ejemplo, si, si ya durante el desarrollo es poco probable que vaya a estar en todo tu cuerpo, uh -huh. entonces va a estar solo en una estructura, lo que llamamos mosaico. Eh. Y si una mutación, lo otro es que puede ser una mutación de nuevo pero es poco frecuente y la otra posibilidad es lo que se llama la epigenética y es como que todas las bases pueden tener acetilaciones acetilaciones o metilaciones sí. y eso puede activarlos o inhibirlos uh -huh. pero, pero no hay tanto biológico, volviendo a tu pregunta yo creo que no, naciste, sí, naciste, sí, no claro. naciste probablemente con Independiente de que, no sé, un cocinero tenga, o sea, un catador de vinos tenga una estructura mucho más... Esto es un promedio. El rango de la variación, no sé, lo más, obvio, lo más esperable es que tenga un computador normal. Eso y por lo tanto, efectivamente, el tipo que dice, esto el tiene me lo mismo, no sé cuánto, ese tipo que tenga probablemente más... y eso eso pero es increíble esa como separación de la emoción también vez como la tendencia sí no es de todas maneras decido que que, haya, que exista como ese porcentaje más bajo de, de no sé si de los pero sí como podríamos no sé si concluir pero extrapolar de que la relación con el entorno del ser humano parece que en este afán de mediar todo o de tecnologizar todo de alguna manera ha afectado en los más hemos, hemos disminuido en esta gama de los por eso podríamos estar no sé si concluirlo pero sí la sí. ahora ahí por ejemplo no no está el dato de de de, de cuándo lo cortas así ah, An mucho antes de, que no, fuera que de la antes de, la, de ahorita sí. pues antes del de habla de... que ya éramos con los actores ahora igual efectivamente ahora hay gente ya a veces desafortunado tener gente muy reduccionista en, ¿Mm? en biología pero ahora está bien <ríe> reduccionista cuando hacen la no, es como es como explicarlo todo por un gen por ejemplo o una molécula o una proteína cuando intuitivamente un, el un sistema es complejo claro sí. cuando, cuando uno estudia la matemática en el colegio que es, que es pura combinatoria todo el rato sí. Sí. No. Eh. Bueno, sí hay gente sí, sí, con, sí, sí, pensamiento, con pensamiento lineal. Y virgil está lleno. Entonces. Bueno, todo es? está lleno, ya la parte, de, parte de, de, de nosotros estamos llenos de Oye, con el sonido pasa igual. Con el sonido, sí, estamos. tenemos, hay periodo crítico. Sí. Si tenemos una suerte de generación, eso nos saque eso. Pero comparativo con el resto de los lo que pasa es que ahí es distinto porque ahí eh, porque es, es, siempre es interesante cómo decodifican distinto estímulos en los quimio -receptores, la estrategia es probablemente de receptores distintos ¿okay? pero en el sonido lo okay. que hace es eh, en, en el fondo eh, decodificar distintas frecuencias eso. y para eso tiene o sea, el, la el tipo de célula es el mismo tipo de célula eso lo único que tienen es eh, que están distribuidas en en, uh -huh. en el caracol en, en en distinta posición nomás eso uh -huh. y se activan con distintas frecuencias eso entonces no no hay, no hay, no hay. ahora puede ser que You don't know where Well So y luego referencias qué son aferencias? referencias referencias es como, como la el, la recepción la percepción la recepción de estímulos luego una asociación ah. eh, que es donde se hace el pensamiento o la interpretación de, lo, de los estímulos y luego eh, la ejecución visualmente de cosas motora o lenguaje eh, por ejemplo todo rojo lo rojo es la banda Motora, que tiene que ver con, con la ejecución de movimiento esto tiene que ver con la planificación lo y aquí está el área de broca que tiene que ver con la emisión del lenguaje esto todo es como ejecución esto es sensitivo ¿y eso es sensitivo cinético eh, también o sensorial? eso es sensitivo eso es lo que tiene cuando uno tiene Um, o sea, dos cortezas tienen cortezas eh, sensitivas como monomodales ¿okay? eh, luego tienen unas cortezas asociativas que van asociando cada uno de los componentes de un estímulo por ejemplo eh, acá está la corteza visual luego la visión tiene muchos componentes como el movimiento la forma, el color entonces la corteza que viene a continuación te apuesta, asocia cada una de esas variables Eh, esta corteza también es unimodal y es sensitiva distintos estímulos, pero son todos estímulos, o sea, tactiles de vibración eh, y eh, está también la corteza auditiva acá entonces esas son como monomodales es solo la interpretación de un estímulo entonces, las aferencias vienen directamente a estas, a estas áreas La vía visual llega direct directamente a esta área. Eh, la vía tanámica proyecta toda la, el tálamo que, que es como una central telefónica abajo del cerebro que recibe todas las referencias sensitivas y las manda a esta región. Mm. Ah, claro, eh, viene como conectado conectador se va a central. Uh, eh, claro, que es, es, es, es como una, claro, está como aquí, profundo. Y, es como el primer el primer relevo para recibir toda la eh, sensación y luego la envía hasta por la corteza eh. esta parte rugosa que está ahí de 40, veintinueve toda esta parte eh? sí, sí. entonces hay un flujo de las la primarias primaria unimodales a sí, esta es corteza igual. de asociación ah y es no, el no es el cada una de los estímulos por ejemplo si alguien si estoy escuchando de hablar asocio a una forma distancia y claro, un sonido particular y eso está profundo o está eso todo esto es corteza eso, todo, todo es como la parte más externa ah, externa, ah, externa. La, externa claro. la corteza afuera sí. Sí, o sea, si te pegan un palo ahí bien puesto podrían acabar como con tu nivel asociativo como claro. así si entonces ¿no? y, y es particular particularmente de de, del desarrollo de la corteza de por ejemplo de los mamíferos Eh, y es eh, por respecto a, a todas las especies que venían, entre comillas, atrás, y eh, por ejemplo como los reptiles, y es que la tenemos como al revés, nuestro desarrollo la corteza está eh, claro, al revés. Estás por fuera en vez de hacia adentro. No, en, los Ay, dos la, en los dos está más externo pero lo, lo particular es que, por ejemplo, los reptiles siempre tienen una capa porque para formar, en el fondo, se hicieron un corte así en la corteza es como si uno vea una coliflor la parte más afuera eh, esto tiene, acá un, un, tiene una capa tiene una organización que es como bien estereotipada eh, tiene eh, estas tiene neuronas que tienen que ver con la parte más motora que son las primarias yeah. eh, y que están en cierta eh, capa que es la más importante la 5 de hecho y otras son más importantes como para que llegue la diferencia como la cuarta okay. en lo que por ejemplo, está organizada al revés y es porque vamos a ver para que se forme esta gama en el desarrollo desarrollo como una gama germinal acá, uh -huh. que va eh, produciendo neuronas primero produce una célula que se llama tibia radial que son como puros caminos hacia sí, allá y por ahí van trepando grandes neuronas so, lo llamativo es que algo permitió en el fondo que se desarrollaran más los mamíferos del de punto de vista cortical respecto a lo que eh, venían antes es que los reptiles en el fondo crean una primera capa luego crean una segunda capa y desplazan la otra hacia la periferia ah, así mira, se van ah, claro. y el problema de eso es que la última obviamente crea como un límite por decirlo así eh, al crecimiento porque la última siempre la vas expandiendo. Bueno, en, en los mamíferos, eh, o sea, eh, eh, otra cosa es que se crea una primera capa y luego las la neuronas que vienen en la segunda capa atraviesan la primera y se colocan acá. Y así, en el fondo, sí. siguen formando capas hacia el exterior. Incluso hay mayor capacidad de seguir formando capas. ¿no? Eh, y eso es una variación nosotros tenemos como cortezas eh, más antiguas y otras como nuevas. Y eso sería como la explicación, a lo mejor visualizar como las la capas de un árbol, la corteza la del árbol que va teniendo, sí. y, y en términos evolutivos uno puede haber ido como especie sí, de desarrollar... De, de hecho, un, una cosa para rastrear eso es precisamente la cantidad de capas. Mm -hmm. o sea, eso es como para... Yo creo que tenemos unas, algunas eh, lugares que son las cortezas que tienen que comer con, con la emoción, en el sistema que se llama límbico y esas tienen porque acá hay seis capas, pero esto es solo la, lo que se llama la neocorteza y esto es como nuestra diferencia evolutiva esto es algo que en el fondo tenemos nosotros y que no se sé, ve en el PC más básico eh. entonces volvamos bueno? al tema de la, de la memoria si el... es que estamos viendo estímulos para entrar a la memoria es que igual, igual el tema del estímulo es un ítem en sí que da a es hay cosas que es importante eh, señalar por un poco la definición de la memoria. Entonces, partiendo de esto, hay distintos tipos de memoria y que están clasificados sobre todo eh, por eh, cuánto tiempo uno nos puede, en el fondo, guardar ah, esa información. Sí. Está una que se llama la, f, eh, la información sensitiva, pero que es casi como, como, como un flash, es como casi la impresión que eso deja en los receptores. ¿okay? es bien eh, en fácil. la definición como de entre 200 y 500 milisegundos de, eh, de recuperación y no más que eso que eh. tienen los valores como general, ¿no? ¿Perdón? que los valores tienen eso yo siento como esos flashes como o sea, o sea, las cosas cosa, recuerda algo de y, sea, eso, sí, y sea, la que mayoría las ves o sea esas son unimodales son puros en el fondo memoria la mayoría unimodales después viene una de corto plazo que son segundos hasta un minuto okay Y, ahí viene otra, y, ahí, y esa eh, tiene, es multimodal, pero funciona más con claves auditivas que con, que con claves visuales, por ejemplo. Y eso se demostró en el fondo que en, en algún momento lo, lo, lo, lo que hizo fue, se dan cuenta de que ponían distintas palabras y cuando las palabras eran como muy parecidas eh, desde el punto de vista como sonoro, era más difícil eh, diferenciar unas de otras. Esa es la de corto plazo Y esa está todavía localizada En las áreas eh, Que están yuptapuestas En las áreas un, eh, unimodales En el fondo tenemos esta Y viene la, la que viene a continuación O esta, o las de acá No la de asociación propiamente tal En el fondo o sea, eh, No la de asociación multimodal Sino que la de asociación unimodal Esas son las que están Identificadas en esta eh, Y también las que tienen que con ejecución, en el área premodural. Pero, pero, eh, la primera que mencionaste, no la de corto plazo, hablaste de una de un flash. ¿Sensitiva? ¿Esa la llaman sensitiva? Claro. Y esa es fundamental, en el fondo, porque el fondo de ricarta, en el fondo la aplica el estante, en el fondo, y es capaz, después de articular nuestra información, lo hacemos llamarlo a, a, la, a la de corto plazo. Pero el menos es menos procesada. Lo que pasa es que una cosa es percepción y la otra es que puedes guardar memoria. El fondo de definición de memoria es que, perci que percibes algo que lo guardes y que lo puedas recuperar, ¿sí? Entonces, puedes estar percibiendo eh y no guardando nada. Entonces, eso es solo percepción. Y claro, la percepción es súper importante para guardar cualquier cosa. Y eso era un cool lo que lo que te decía otro día de que cuando uno habla de, de memoria, y esto también es que considerarlo en un nivel mucho más no solo a el individuo, sino una sociedad. Tien, no. O sea, el, el desafío primario es que uno sea capaz de atender a una cosa. Si, no, si uno no atiende a algo, no, no lo no lo puede guardar. Eh, y eso se da, en, por ejemplo, en la consulta del, del día a día. Deficiencia atencional. Sí claro, sí, sí. yo tengo, tengo deficiencia atencional y es ¿sí? heavy. O sea, yo como que puedo recordar menos como eh, que tengo menos memoria. ¿eh? Es donde pones atención. Claro. Lo que ponía atención en el fondo es lo que es posible registrar. Pero así como la percepción misma, si yo no le pongo uh, atención, no... El, el mismo presente. Ah. Dos, es eso. Bueno, eso. eso, entonces. Sí, sí. El sí, sí, sí. Entonces, esto... Eh, esta es la corteza. nosotros tenemos la estructuras que están... En, en el tronco cerebral, que son eh, estructuras que se llaman catecolaminérgicas, producen catecolamina, eso es, dopamina, sotonina, loranenalina. Okay. Eh, Pero el fármaco. Suena <risas> ¿Es fármaco eso. Sí. Bueno, bueno, entonces eso es lo que hace eh, son, son núcleos bastante como más antiguos y que en, se proyectan hacia la corteza. Sobre todo por ejemplo un típico ejemplo es el, el los mucherulos produce noradrenalina y que está en el puente ese núcleo en su fondo va hacia, va hacia adelante y se proyecta a toda la corteza y la llena de noradrenalina okay y si uno lo viera en este esquema serían fibras que vienen desde ¿De abajo de que, que vienen desde la sustancia blanca yeah. que es abajo en el fondo y, y, y, y en el fondo llega sí, a toda, toda la corteza en forma celular o sea, y um, Y claro, es que de se desapoderan de uno, Esa es la sensación que uno sí. tiene, ¿no? Con la adrenalina, con la dopamina, Exacto, ¿no? son, es sí, una sí. sensación que se apodera de ti. Claro, son sí. estructuras que si bien están super lejanas la corteza, determinan nuestra atención, nuestra capacidad sí, claro. ser, ese estímulo constante, y la mayoría de estos tienen una actividad marcapaso, todas tienen una pacemaker, y entonces están hay un estímulo constante de dopamina, neuroanina, serotonina. Cualquier cosa que altere eso, disminuye en el fondo la producción de estos neurotransmisores y por lo tanto disminuye la actividad basal de nuestra corteza. O nuestra cactara, digamos, de tomar esa sí. sensación. Exacto. Entonces, un ejemplo práctico. Cuando llegan los pacientes, eh, uno tiene otras claves, pero cuando llegan los pacientes y dicen, doctor, sabe que se están olvidando las cosas, uno ya tiene dos escenarios súper distintos si es una persona de edad o otra persona joven, pero si llega alguien y dice olvidé las cosas, se mucho muy viene con alguien y tú le preguntas, ¿te ha notado que se olvidé tanto esas cosas? Y la persona era que dice, mm, sí, no sé. Eh, y al revés, yo un paciente, otro paciente de, de 60 años dice, sí, doctor, yo vengo porque, yo también familia, dice que se me olvidan las cosas, pero no en no se me olvidan tanto, a veces es una cosita, la otra se me quiebra la, la tetea peligrosa, pero no. Eh, en el primer caso la mayoría de las veces 90 de las veces es depresión y en el segundo, solo en el segundo, Alzheimer y en el caso de la depresión lo que tienen es eh, o sea, la queja es la misma o se me olvidan las cosas pero es simplemente un tipo que el, la, el primer el principal número que estaba en una depresión es el lococherulio, lococherulio que produce la noradrenalina por eso, en el fondo y eh, el que produce la serotonina también el número dorsal del rastro ¿eh? Por eso los fármacos lo que hacen es bloquear la recaptura, porque todos todo estos neurotransmisores funcionan así al fondo. Tienes, o sea, la mayoría está la Tienes un terminal. Al fondo, liberas un neurotransmisor, que puede ser, hay es muy útil distinto para cada neurotransmisor. Y neuronalina. Entonces, ¿Cómo, una vez que liberaste el neurotransmisor, ¿cómo detienes el estímulo? Y es, básicamente, la mayoría de las veces, o lo más importante para la resolución así como temporal, es eh, la recaptura, cuando el, el neurotransmisor vuelve al terminal. ¿okay? Hay también metabolización de estos acá en, en este espacio, eh, algo un poquito menos importante, quizás más importante, para la dopamina, no para los otros. Entonces, ¿qué es lo que haces tú si quieres aumentar si esto está disminuido entonces una eh, una estrategia pertinente sería en el fondo bloquear aquí lo que es la recaptura entonces así aumentan los niveles de esto ah, y eso bien. es lo que hace yo de eso lo que es la recaptura eh, antes de serotonía. eso es como la paroxetina fluoxetina uh -huh. ¿sí? por eso cuesta tanto perdón eh, de poco más es como todo un complejo químico que... eh, o sea toma toma un tiempo para que esto tenga efecto o sea se demora, efectivamente porque las cantidades siempre las gente que está como como eh, medicada es eh, eh, las cantidades no me, me subieron esto me bajaron esto otro por las particularidades de cada organismo no, para contar cuál es la pero sí. la particularidad química de ese Todos sí, sabemos la... que los pacientes que tienen ese el... o sea para que sí. le encuentren la cantidad de claro, cosas... Claro, no. no. Entonces todo esto para decirte que de acuerdo la el, el un trastorno de memoria o un problema de memoria puede muchas veces ser ni o sea que el paciente lo refiere como un problema para almacenar datos puede partir simplemente con un problema de atención es que es lo que pasa con un paciente depresivo y, um, y luego de eso entonces vienen las, las otras tipos de memoria que son como las más propias entonces la de corto, la de corto plazo, plazo. Uh -huh. que se usa por ejemplo para la de corto plazo está también el término de memoria de trabajo aquí también está memoria como corta y que la mayoría de las veces por eso responde un poquito más a claves acústicas que a visuales finalmente está la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, eh, uno tiene las veces son eh, uno en el fondo se recuerda como conceptualmente de, de cosas eh, y por eso eh, estos eran de investigadores porque en el fondo si explicaban algún si le explicaban una historia a la gente y usar una palabra X como o sea, grande, extenso eh, toda la gente ha el, el, el concepto pero no necesariamente exactamente la palabra que se había utilizado eso eh, y ahí el, la estructura eh, Y aquí viene un poco la explicación de por qué se produce eh, demencia, que son trastornos donde está principalmente alterado la memoria. Y es, eh, sí, es que la demencia está directamente relacionada con el trastorno de memoria. La, la definición de demencia, en realidad, de, el término de demencia debiese usarse solo para trastornos cognitivos así como generalizados, pero la definición operacional todavía está que del DSM4 todavía está basada en principalmente en el diagnóstico del Alzheimer, en, de que, en que no se te pase un Alzheimer. Y, el, y en el Alzheimer si bien hay una alteración cognitiva bien generalizada, o sea hay problemas de. Sí, pero, pero tú te de te estás hablando de demencia Sí, Estoy hablando de demencia en general. La definición de demencia está en el fondo está hecha para, para diagnosticar Alzheimer. Eh, Y por eso tiene como algo tan central la memoria. Pero no dices eso es así. Pero ahora, en la principal demencia para el es más frecuente, que es la demencia de Alzheimer, eh, y lo, lo de senil ya se ocupa cada vez menos, porque en el fondo, eh, la mayoría de se está en contra de que, de que sea un, un proceso de envejecimiento acelerado. No, no es necesariamente eso, son procesos muy distintos. Entonces, primero, hablando de estructuras. ¿Es, hay, hay varias, es todo un circuito que se llama circuito de papeles y, y la estructura más importante es el hipocampo que esta parte, es, estos son cortes coronales entonces acá, de hecho acá se ve súper bien la corteza de lo que hablamos recién, que ve un, un, un poquito más clarita esta resonancia, por fuera todo lo negro es, es, son fibras, ¿okay? que conectan ya sea distintas regiones una región, un hemisferio con el otro o fibras que van hacia, como hacia la región subcortical Y esta, esta parte sería la corteza temporal, que está como acá. Y esta parte como más medial es el hipocampo. Ah, está con la El hipocampo en términos prácticos no es como que almacena información. No es como un almacén de información. Se cree que la informa, el se está almacenada la información es una cosa como mucho más difusa, pero que está sobre todo en la área de asociación multimodal. O se acuerdo con el dibujo hace un rato. Eh, pero esto sería, por decirlo así, el botón de, de REC. Claro. Lo que sea, permite grabar. El SAT, el, el hipotálamo. Claro. Bueno. O, o, todo, esto, todo este circuito, pero sobre todo el, el, el hipocampo. Ay. Eh. Oye, pero no hay una, perdona, una memoria posimental eso es como depende de qué es lo que estamos haciendo pero eso ya es un ah, poco después y esto se ve alterado por ejemplo aquí esto es una esclerosis, una esclerosis probablemente hipocampal hay veces que por ejemplo tienen hay, estas estructuras son muy susceptibles de de hacer epilepsia o sea, cuando ha tenido una crisis está otra otras se veces pueden tener en el fondo es, se te en estos lugares y termina con la epilepsia un poco irreversible eh, Otra estructura que está eh, implicada es el, el tálamo eh, que está acá, este es un corte es bien sí. horizontal claro. y en el, el tálamo, eh, por ejemplo, hay gente que tiene, ha tenido mucho accidente cerebrovascular y de repente tiene un accidente, o siquiera, sin tener muchos anteriores, una lesión en talámica bilateral y eso es suficiente para hacer una demencia. Usamos una demencia vascular en sitio estratégico. Eso. ¿Qué son los accidentes vasculares vienen porque echa oxígeno? Los accidentes cerebrovasculares vienen por muchas razones. La mayoría de las veces porque se tapa un vaso, ya sea porque... O sea, hay dos tipos. Uno son isquémicos que no llega a sangre y otros son hemorrágicos que se rompe un vaso y salen ah, no de sangre. Ah, ya, ya por ejemplo virales también no tanto pero por ejemplo la encefalitis virales como por elpes eh, son pacientes que hacen una tendencia rápidamente progresiva y la estructura más afectada es el hipocampo a veces también se afecta así como la corteza frontal pero se afecta típicamente el parte hay ya y la memoria entonces llega el estímulo Cuando, o sea, a ver, y aquí está, eso es, esto es a nivel así que tenemos de hipótesis, que se cree que lo que es como la base estructural de que algo se guarde, eh, perdón, eso no está demostrado, es una cosa que se llama LTP, uh -huh. eh, y que son, en eh, el fondo, estímulos repetitivos y similares estereotipados, hacen que... Una, la sinapsis estructuralmente se, se refuerza ¿okay? que más en el fondo, terminales vayan hacia la misma sinapsis hay eh, liberación de factores tróficos desde el terminal postsináptico eso, y eso como que refuerza esa, esa sinapsis eso es lo que permite que después pueda haber un circuito reverberante y uno pueda en el fondo, recuperar, recuperar la información pero eso está solo demostrado a nivel de asociación, no a nivel causal Nadie ha demostrado que si uno elimine este mecanismo de potenciación de largo plazo, eh, uno elimine en fondo la recuperación de la memoria. ¿Pero qué hay es de eso que cuando uno, o sea, que, que, que uno ya no tiene imágenes grabadas en el cerebro, sino que son, son construcciones o estructuras que de repente cuando uno las trae de vuelta se... La hipótesis varia la que cómo, en el fondo la pregunta o sea, Porque aparentemente una gente pensaba no, si el cerebro aquí está almacenado es como... que es un computador que almacena... Y que están todas todo. las imágenes registradas y lo único que uno hace es como... Ver, acceder, abrir, archivo, eso, claro. abrir el archivo, sacar y recordar. Pero aparentemente esa usted No es así, o sea, no solo... Pero es que eso es lo que él decía, que no está... Que habían vuelto un poco lo que ya lo Lo de Marielo, yo no, tome, no toqué el punto, o sea, le, le puedo saber ah. en, en, en memoria sobre cómo hay gente que sigue opinando que en las procesas de asociación hay cosas que están eh, guardadas y la forma de guardar no son circuitos reverberantes lo que está menos claro es como cómo cuál es el estímulo que lleva en el fondo a estas cosas para recordar para recuperarlo para recuperar para ah. la memoria eh, ah, proceso pues claro en el fondo y es está sobre todo complejo para cuando yo te digo Oye, ¿te acuerdas la persona esta que encontramos tal vez? Entonces, y es algo, ahí es completamente conceptual. En el fondo, tu parte de un nombre. Claro, no solo a el tiempo, acá. no, no. Cuando si conociste a al alguien, estás inventando. En París, tú sí, no lo llevabas, París, ¿qué lo recuerdas? Conceptual cognitivo, no es sensitivo como que. Claro, lo parte de una palabra, de un nombre, eso. Entonces, ese, esa recuperación de memoria, yo creo que está menos clara. Lo que está lo única cosa que está bien estudiado es, son los estímulos emo emocionales y cosas como el olfato. Y ahí la explicación es súper simple, y es que el núcleo, así como central, en, así como para comandar eh, las respuestas emocionales, se llama amígdala. Y la amígdala tiene conexiones directas con el hipocampo. Entonces ahí es como súper entendible. ¿no? Cuando a través de conexiones directas, si algo estimula la amígdala, una de las cosas sea recuperar en el fondo memoria cognitiva emotiva. Uh, uh, y con el olfato la misma cosa. Eh, el olfato, el olfatorio tiene conexiones directas con el, la amígdala. O sea, por ejemplo, recordar el pasto recién cortado, el olor a pasto recién cortado en un día de verano cuando están regando como eso, cuando tú empiezas a recordar olores Pero, no, eso es, es como más obvio okay, como cuestiones como el olor de la mamá claro. o, el, o que llegaste, no sé, el hecho de que te vaya afectivamente te, te te te teletransportas a otro, oh, entonces como que llegas, no sé, la se la fue, estufa. se fue, tu volora está viajando y de repente llegas, vas a, a lavar la, la ropa y tomas un chaleco y dices, chuta, te lleva a otro lugar. ¿Cuál es el ejercicio de que no yo solo recuerde, sino que recuerdo? O sea, un olor me produce sí, un recuerdo entiendo. y ese recuerdo me produce una emoción y esa emoción puede producirme angustia o llanto. O sea, ¿cuál es la cadena eh, que se produce desde de simplemente un estímulo? Porque hay veces que estímulos te producen un recuerdo y ya. Pero hay recuerdos que empiezan a producir una serie de desencadenamientos emotivos, sensoriales, de memoria, frío, calor. ¿Cuál es, cuál es la secuencia yo creo que, es, yo creo que no es solo un, una secuencia no es solo un, un sentido un vector eso, claro puede ser multidireccional eh, se puede ¿no impedir ¿no <risa> ah, no, básicamente voy. lo que quiero saber Esa. pero por ejemplo eh, un extremo del, del circuito eh, de papés son, es el hipocampo a toda la vuelta por el cuerpo calloso y luego llega a estructuras super cercanas al hipotálamo, que es donde están las estructuras que tienen que ser como la respuesta como de miedo, de estrés. Por eso tampoco es tan raro de que algún afecto como negativo te genere rápidamente esa respuesta. ¿No hay forma de desviar el cerebro de cierta zona? Perdón mi pregunta. Sí. Sí. No, es no, entero, no, en el fondo que... Un no, no, es que estamos no... hablando de un sistema tan complejo que, y que pasa por tantos lugares. No hay forma de poder que algún otro lado del cerebro controle cierto recorrido. Claro, un efecto negativo en vez de conectarse al hipotálogo para el estrés y todo eso se pero fondo, Si no estamos hablando de un cuerpo que, una... que tiene demasiada poca autonomía. Pero, eh, eh, eh, estos son como considerarlo, los estudios son en el fondo, si hubieran, como si hubieran eh, descrito calles, un montón de calles, uh -huh. pero no están hablando de un recorrido particular o recorrido eh, obligatorio. Igual uno no tiene patrones. Ya, ¿tú, pero si tu pregunta era cómo bloquear alguna de estas cosas, cómo evitar que... ¿Cómo cambiar el recorrido de la calle? No sé. Sí, claro, sí, se es que Claro, pero lo que es. los recorridos que tú puedes hacer por esas calles ahí es lo aleatorio. Se, ¿Se puede la conciencia, en el no? fondo, empezar a hablar de conciencia, porque eso es lo que está ahí. Ah, el consciente ¿como? Sí, como porque, porque porque porque el mecanismo ¿Por está ¿por ahí... tiene pero, patrones? Si tú lo pones como una calle, yo empiezo a circular por los mismos lugares. No sé qué pensar. Uno habla de calle, cuando está hablando como del cerebro un poco de todo. Ahora, ¿qué calle en particular? ¿Qué es lo que hay en esas calles? Depende cada uno. Eso. Y en, en alguna gente, y, y, si esta opción de la realidad es verdadera, al fondo un estímulo forzadamente, pues, o sea, va a ser altamente probable que vaya a generar un, una respuesta emotiva particular, que puede ser agradable o puede ser, no sé, de miedo, de, de estrés. sin en el mal les conocemos el sábado, sabíamos. Es un estímulo supercante, son de dolor. Todos tenemos la misma estructura de calles, pero hay gente que lo lleva hacia una sensación de agradable y de placer. Claro que pueden haber cosas ahí patológicas, pero... Pero hay que ¿no? lo lleva inmediatamente al dolor mismo y a la respuesta, a la reacción, al la Esa pregunta ¿no? es que, que nosotros no tenemos conciencia de eso. La una vez le o sé, sea, a uno que, que hay dos tipos de... o sea, no hay varias especies, pero... Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a la materialidad del cerebro porque está protegido por una corteza. Entonces, es, para nosotros es inimaginable entender eso porque no, no, estamos en la no tenemos acceso a la materialidad, está protegido por la... Y hay otras especies con, O sea, por ejemplo, cuando tú no sé, merizo, o, o, o, o o especies que no se mueven, están adentro y saben, pero no se mueven, por ejemplo. Entonces, no. No, no, nosotros, por ejemplo, nos movemos y entendemos el mecanismo a lo mejor en el porque... Está afuera, sí, pero acá adentro sí. no tenemos esa, esa conciencia material, o sea, no, no tenemos acceso a eso, a esa materialidad. Sí, pero se está grabando algo concreto, así como que cómo evitar es que un estímulo produce siempre la misma respuesta. ¿No? ¿Eso, eso era, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí, yo creo que eso... eso... Claro, claro, pero no a nivel químico o medicina, medicina, sino... No siempre hay una respuesta, por, pero pero a poder... Pero, grabo, me pero, pero es, de... claro, me hubiera tenido claro. la conciencia Por el poder de tu voluntad. Por el poder de tu voluntad y no una, una medicina una droga, por ejemplo. No, sí, sí, sí sin duda. Y, pero también okay. para poder acceder como a otras cosas, porque si, si todo te llevase siempre a los mismos lugares, o los recuerdos, o los olfatos, okay. o las sensaciones, estuvieran siempre en es ese mismo camino, hay como una tengo la sensación de que hay una especie como de... De, ...de censura okay. eh, cerebral, okay. okay. Como de que no, no pudiese yo... Okay si siguen los sistemas sí. en el plástico eh, el, de hecho el olfato es una de las pocas cosas que, que es plástica son la única, las pocas neuronas que, que están, se siguen produciendo cuando somos adultos son las que van al, al, al olfato eh, parten al fondo de al lado los ventrículos que son estas caridades del cerebro y migran eso sigue ocurriendo eh, yo creo que los estímulos son no, no es como una única vía donde convergen todos los estímulos, cada estímulo es distinto y cada respuesta es un poco distinta Yo no soy la mejor persona para responder la pregunta, pero hay gente que hace, en eh, el fondo, terapia psicológica, en que lo que hacen es básicamente tomar el estímulo que te produce cierta respuesta y tratar de asociarlo a otra persona y eso funciona prácticamente bien pero claro, a nivel de concepto, no a nivel de químico, de, yo no puedo controlar la dirección que toma la dopamina porque me concepto lo suficiente. ¿Sobre todo? Sobre todo porque... que podría existir algo así más allá, como de, a nivel terapéutico, ¿me está ahí? Como Quizás hay algunos fenómenos, ¿no? Gente pero que es capaz de esa cosa que explicabas tú ¿no? a nivel genético, es eso es súper bonito. O sea, como, como el cerebro, o sea, las inhibiciones cuando tú, no sé, buscas... Pues ah, sí. Eso eh, es súper interesante. Pero terminando, igual yo creo que a propósito de los neurotransmisores, igual es bueno pensar de que <coughs> la dopamina, la neurotransmisión, todas estas cuestiones, y que hay un montón de otras cuestiones, hay un montón de neuropatías son, es como si estuviéramos hablando de, de circuitos súper complejos donde tuvieras cables de distintos colores, rojo o azul, eh. Eh, finalmente da un poquito lo mismo el tipo de color de cable o por lo tanto el, el neurotransmisor. Eh, a veces mismo el neurotransmisor puede estar implicado en cosas exactamente las mismas, en cosas completamente distintas. Por ejemplo, la dopamina, eh, tiene, y que un problema clínico de todo tipo, tiene dos grandes circuitos, uno que parte de la sustancia negra, así como el tronco, y viene hacia el estriago y que controla la, la cantidad de movimiento. por ejemplo los Parkinsonianos tienen pocas de esas dopaminas de la estriatal, tienen pocas, entonces tienden a moverse menos en general, si bien tienen un temblor, son pacientes que se mueven poquito eh, al revés, hay otros que tienen esto aumentado y pueden tener lo que se llama guikinesia, movimientos aumentados o anormales poquito medial a este sistema está el mesolímbico que son neuronas que son súper parecidas súper parecidas incluso en dopamina y están implicadas en funciones completamente distintas como las funciones ejecutivas por ejemplo los bipolares se supone que tienen alteradas esta, esta los esquizofrénicos también por eso por ejemplo a esta gente se le da neurolépticos que son bloqueadores en el fondo dopaminérgicos eh, y tienen es tiene luego el problema de que en el fondo los neurotransmisores son tan parecidos que no puedes afectar una vía farmacológicamente sin afectar la otra entonces le das bloqueadores al esquizofrénico y lo vuelves parkinsoniano <risa> claro, de hecho mucha medicina que es para la epilepsia se usa en tratamientos de depresivo. claro, al revés a un parkinsoniano le da ahí cosas para facilitar la neurotransmisión la, la, la la, la, la dopaminérgica de y, y le puedes producir psicosis aguda o alucinaciones. La alucinación es algo típico. ¿Qué son las alucinaciones? No puedo ver cosas que no están ahí. Sí, pero tiene que ver con... En este A caso en tiene que ver con... En las imágenes, bosque... ¿cómo, cómo Ah, sí, bueno, sí, bueno son, o sea, no son del ojo. Son. Hay muchos tipos de alucinaciones y depende del área que uno esté activando. Hay dos estructuras típicas, la típica es la occipital, por ejemplo si, si yo tengo una migraña eh, y se me contraen mucho los, los vasos como posteriores, eh, puedo tener un aura. Ah, si sí, gente que, que claro que sí. Eso es una cosa súper básica. Alguien que tiene una epilepsia eh, occipital, de nuevo, volviendo como al patrón esto de la de lo simple y luego más complejo hacia acá son menos visuales, uno tiene alucinaciones que son super simples. Luego si son demencias con alucinaciones como como hay una demencia que se llama de cuerpo de ley o el paquiesiano que también cuando les da fármacos, eh, dopaminérgico ahí son más formadas. Son la, lo típico es que son animalitos, enanos. Ahí es como por la misma alucinación. es un particular porque es como que están los pacientes están trabajando ven los enanos y dicen okay sé que no son de verdad, pero... Sí, no. <risa> <risa> bueno, y luego... Lo... Sé sí, que sí, no son, son de verdad, Y en particular, porque a mí, por ejemplo, en comienzo se me iban, eh, decía, y a un, le comentaba a mi tutor y me decía, bueno, ¿y cómo andan las alucinaciones? Y dije, no, no me contó. No, es que le tienes que preguntar, porque no es humor no te no y era el caso. Y, ah, y a veces bien. le bajan el perfil porque no quieren parecer como loco. Y ha tenido has visto algunas cosas rara. Sí. Ay, <risa> qué sí, la memoria viva. Y qué raro bueno. que tu cuerpo pueda hacer la disociación de ver algo, y, decir que y aún puede... así saber que no es real, eh, seguir viéndolo y no querer asumirlo porque eh, porque va a haber un juicio de tu parte o Y aún así seguís viéndolo, ¿sabes? Ni siquiera viéndolo, yo te que hacer esa pregunta, no sé si de qué la, la idea de la voluntad. ¿Qué? De la voluntad. En fin? Como de la idea de la construcción, no sé si es física cuántica, pero cuando uno dice hasta qué punto realmente esto es estímulo o yo dentro de mi cerebro estoy construyendo no un estímulo, estímulo y eso está estimulando, como las sí. sí. realidad eso. son? pregunta cómo estimulando no sé no se Dicho no se De hecho, ¿por qué? No sé cuál es la pregunta. ¿no? Claro, no, cada no, vez se ven. en realidad es parámenas también. No, pero si yo te lo tomo estímulo, estoy asumiendo que esto está produciendo... en Claro, si el mundo que está ahí afuera es real. Yo lo voy recibiendo y se va a tardar. ¿Hasta que punto esto es lo que está construyendo? Yo lo voy a acá. Pero yo creo que tú mismo tenés la respuesta. No Lo, tu percepción es básicamente la que de corteza y por eso cuando tienes una crisis epiléptica donde no hay estímulo, lo único que hay una activación anormal de un área tu percepción es la de, por ejemplo crisis temporales olfato, o ese miedo eh, eh, crisis parietal, parietales eh, no, dejarte sentir un lado, crisis occipitales ves formas raras ¿entiendes? no es un caso había un estímulo ah volviendo a la memoria crisis hipocampales eh, de yagü no, de yagü o sea, ah sí está identificado no. o sea hay alguien con una crisis o, de hipocampo ojo no alguien puede tener al eh, fondo de yagü sin todo sin rey. crisis sí no. eso es algo normal no. pero hay crisis que se manifiestan así o sea ya no me acuerdo todo, todos todos estos nombres sí, pero es o o bien, eh, ver algo que ya había pasado. Claro, o sentir que ya estuviste en sí, ese sentir, lugar. Claro. Y uh, eh, sí, señora, tuve un... Claro, y hay otras, sube extrañas. Por ejemplo, eh, bueno, eh, eh, se llama metamorfoxia, que alguien lo ve distinto. Eso nos pasó, por ejemplo, un caballero que llegaba y tenía una crisis, y él siempre andaba con su hijo o con su señora, y tenía la crisis y, su, y dejaba de reconocerle Chuta señor, este es el auto de mi así ¿no? no, que no tiene que salir de no que él en el fondo está, todo está normal solo que no era capaz de wow, es hacer ese reconocimiento claro, pero ahí tiene que ver claro con el, con el punto asociativo eso es lo que está ahí no? el, como un el área de las asociaciones donde empieza ahí de más, más raras y era de, una niña que tenía crisis y con eso ni siquiera le creíamos Eh, pero después tenía un electro todo alterado no mucho sobre el programa y era que decía dos cosas, no tenemos un dolor venía, venía un dolor de cabeza por eso al comienzo nos llamamos y ella decía que sentía las cosas que iban en cámara rápida o en cámara lenta mm. <risa> las cosas que la percepción del el universo todo lo claro que tú estás hablando ahora está ocurriendo rapidísimo claro. pero veo en cámara lenta El desesperante. desesperante un ratito. <risa> pero, pero pero igual, hay que tenerlo como lenta para la vida. Mientras no, nada no, nada. Pero, <risa> También es una construcción es bonito eso. ¿Pacharlo? Y el tema, de nuevo la memoria. O sea, yo te conté por el tema procedimental. Ya, eso es, es un poquito... Eh, está estudiado hace como como disociado y de nuevo desde la patología eh, y es, es está estudiado por las apraxias las distonía y problemas de, de coordinación uh -huh. eh, en el primer caso en la praxis hay por ejemplo el típico ejemplo es eh, la una cosa que se llama eh, Y lo no lo no, hemos no tenido. Y es que en el fondo uno tiene. quizás podemos hacer ese, ese mismo imagen. Yo que esta Ah, es... no, no sabemos nada. Ah. Cuando sabes tanto sobre esto como ¿no? por ejemplo alguien que ha que ya ha decantado un montón de cuestiones sí. es un, un libro o sea yo estaba leyendo y al día aprendía... no es como los libros de Stephen Hawking divulgación sí. masiva de conceptos no de, de la, la vanguardia tío, tío, de al mismo tiempo ecofísica. claro pero al mismo tiempo es como gente es que, es que ah, tiene me. tanto conocimiento que asocia cosas que cada tipo de su nicho no lo hace Eso también y una o, también en algunos textos. En la, la estar, universidad de no sé dónde, el el sea, a, que, un que, que, a, en Estados Unidos, le a dar proyecto claro. a la humanidad. Los cinco dólares que va a uh, estudiar filosófica, uh, uh, teológica y hermenéutica sí, sobre sí. la humanidad. El Centro de va a mandar el artículo. sobre la la Sí, no sé, no, a pero, pero, ya. <risa> <risa> La noción de la misma. Con la noción de Inmortelina. Vale. Bueno. Entonces, estos pacientes uh, ponen estas como eh, que tienen el icosoporanquilio. Y sí. esto Y entonces, lo ¿no que les pasa a estos pacientes que empiezan a, a dilatarse esta, esta estructura y empiezan a comprimir todo lo que hay alrededor. Entonces, lo primero que comprometen son, a fondo, todos los cables que vienen desde la, desde la corteza. Mm. Y una de las típicas cosas es que eh, tiene una triada, tiene un déficit cognitivo que la mayoría de veces no es muy importante, tienen problemas de um, incontinencia, y es porque algunas de las estructuras que, que están acá ya tienen que ir con, con, con el control de la vejiga también. Eh, pero lo más importante es que una, lo que se llama una praxia de la marcha y eso se quiere es por alteraciones de, de, de, no, de la sustancia blanca acá frontal y un poquito de la compresión de la región frontal y, eh, y ahí lo que hay es una alteración del de, de proceso de caminar pero es súper específico, o sea, no es como que el equipo no pueda mover las piernas y entonces la forma de diagnosticar que es una praxia y que no es un problema de marcha de otro tipo es que lo haces caminar y no puede, simplemente no puede hacerlo. Lo acuestas y le dices, hagan como si en el fondo sí. lo en bicicleta y lo hace perfecto. Entonces es un problema de compromiso, de, eh, particularmente del patrón de caminar. Eso, no de los movimientos. Ah, y eso que por favor, claro. Y luego hay, en, en, en el fondo cuando tenemos... Tenemos una, una tarea. lo eh, Motora, sobre todo. Mm. Tenemos la corteza, en particular la motora, y esto va hacia la médula y vamos a decir movimiento. Eso a propósito de que no son músculos, porque la corteza está representada en movimiento, no músculo. ¿Eso es bonito? ¿no? ¿Cachai? no que uno, uno piensa en el brazo piensa no, en la el, el, el, el, el, el impulso es eléctrico la para mover esa cantidad, cantidad de músculo y tendones es una estructura también ¿no? ¿Y, es, y es porque es esos patrones están más bien esos patrones están más abajo en el fondo tú solo dices eh, gatilla ese movimiento y eso se decodifica en la médula claro, claro la médula verá cómo reinterpreta y cómo reorganiza re distribuye estos órganos está determinado va a ir a, esto es estimulación y esta va a, ir a inhibir otra motoneurona que tiene que ver con la extensión. Entonces sí. así de manera coordinada, o sea, lo único que tú estás haciendo es flexar el antebrazo y esto lo está ejecutando la médula espinal contrayendo uno y relajando el otro de sí. manera de sinergia. Eso. Entonces por eso, este comando solo dice un, un patrón de movimiento particular. Y esto puede ser obviamente mucho más complejo porque obviamente hay un montón de cosas que activar y desactivar. Pero cuando tenemos el botón un, un comando, esto puede, eh, tiene dos circuitos reverberantes. ejemplo atrapar una pelota. Exacto. En el fondo, si voy corriendo en cierto sentido, voy un poco inclinado y estoy viendo que una pelota viene de un... Entonces tengo que... Hay un montón de información, toda la información vestibular que me está diciendo que si bien estoy viendo la pelota, eh, por ejemplo, si la estoy viendo acá, es porque mi cabeza está inclinada y no porque en el fondo la pelota está bajo tuya. ¿Me entiendes? Eh, lo mismo por, por el sonido sé que partió en cierto momento uh -huh. quizás con cierta fuerza eh, y por la dirección sé que probablemente va a llegar a, en tal cantidad de tiempo a cierto lugar y todo eso, eh, todas esas claves van directamente a la estructura que es el cerebelo uh -huh. okay. eso es. y es tan que hay cosas que llegan al cerebelo y uno ni se entera por ejemplo hay hay la propiocepción que es como la, la que es como la capacidad de ver dónde están, por ejemplo si a uno le cierran los ojos y le mueven el dedo la capacidad de decir para dónde está el dedo para arriba o para abajo, eso es como un poco la propiocepción, saber dónde están las articulaciones, saber dónde está la posición de que está probando o te hacen así y te dicen exactamente está, está, está el dedo claro, eso es un poquito más eso es como más eh, consciente pero hay hay cosas como la propia excepción de que uno no alcanza a tener conciencia de ello y el cerebro sí lo sabe eso, eso es lo que te... decía que era así no, eso, eso, eso, no es, otra ¿Es, eso? ¿Es, ¿Es, es otra cosa eso. ¿Es? El, eh, es sobre los patrones, los patrones. porque en, como en qué medida vamos hay cosas que son aprendidas y en qué medida hay cosas que son claro, tan codificadas en... el, el, el, el test de las guaguas es estupendo Exacto. y eso en el fondo patrones que incluso van eh, porque ni siquiera han, o sea, cosas que están en nuestro DNA codificadas y que nosotros ni siquiera las usamos ¿verdad? como el el entonces tenemos dos eh, circuitos reverberantes, uno que tiene que ver con la coordinación y el otro que tiene que ver con dos cosas y aquí es donde a lo de la memoria como de, de, de patrones de, de procedimiento y es que eh, y son los canales de la base es como inhibición inhibitoria, hace como un dato freak. Nuestro cerebro, la mayoría de las neurotransmisiones son inhibitorias. Son claro, más que que cosas, que no son. Entonces, la mayoría de las veces... Uno deja de hace hacer más de que hacer. Es una inhibición, una inhibición, y no una estimulación. Uh -huh. <risa> ¿Viste Pero el movimiento es lo mismo. Si uno aprende a inhibir más que hacer, pues... Lo que le digo es ¿Por qué se produce Release. Sí, qué sí. no te digo la inhibición, porque que ¿Nuestro nuestro, la, si, volviendo a los cables de nuestro cerebro la mayoría produce gamma, sí. GABA que es un neurotransmisor que inhibe ¿Gaba? ¿Eh? hay neurotransmisores que estimulan que y otros no que inhiben. no se sabe por qué tanto más inhibidores que estimuladores? <coughs> <coughs> porque no en ¿sí? bueno, no, es que el fondo sería una estimulación excesiva Eso que es una hipótesis es súper pertinente porque, porque GABA en general es una neurotransmisión y que no, que no produce muchos daños colaterales, por decirlo así. Glutamato, por ejemplo, que es la, la clásica excita, eh, asumo excitatoria, tiene muchos efectos colaterales. Eh. Eh, claro, sí, tiene sí, sí, el evancasio, el... tiene problemas con óxido nítrico. Como eh, en supervivencia, al final. Claro, al parecer fue la mejor estrategia. Al parecer fue la mejor estrategia.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 Eh, el fondo en el parque se pierden todos estos que les mencioné que producían catecolamina. Por eso los parquezonianos también son depresivos, porque no tienen los chelurios. Eh, <risa> ¿Lo quechelurios qué? que cachelurios. El depresión producir de la de adrenalina uh -huh. Entonces, eh, la sustancia nigria eh, que está en los ganglios basales, produce dopamina. Y lo que hace es que un efecto dual. Eh, estimulatorio e in inhibitorio. inhibitorio de inhibiciones, eh. de inhibiciones? Sí, ¿Cómo claro. ¿Cómo o sea, inhibitorio de inhibiciones cómo oh. o porque para son estimuladores inhibe lo que inhibe otra estimulación o o en matemática es más es más cómico que eso porque es una inhibición una inhibición que finalmente estimula una estimulación el, oh. el, el, el núcleo se llama núcleo subtalámico y egruta Y por el otro lado, es solo una inhibición de una inhibición, ¿ok? O sea, hay cuatro inhibiciones en, en esta estimulación. <risa> eh, bueno, lo que hace es favorecer <risa> el movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si una estructura que favorece el movimiento se degenera? Que es con un paciente hipokinético. ¿Favorece? Tengo una <risa> idea. Sí, pues como la dopamina, por estas dos vías favorece el movimiento... Si la pierdes vas a quedar hipokinética. Y eso es lo que le pasa al paciente para funcionar, no que es hipokinético, tiene hipomimia, se mueve súper poco, como, tiene una cara como de máscara, la letra se chica, eh, tiene problemas para iniciar el movimiento, da pasitos prostitos, eso. Y está, y está todo rígido. rígido. Ah, porque es, eso, uh -huh. ojo que siempre va de la mano eh, y va en el sentido contrario, al fondo la mayoría de las veces que tienes algún no, tipo de parecia sí. o hipoquinesia tiene un aumento del tono ah, claro. porque las mismas vías que favorecen la generación de un estímulo son las que están inhibiendo músculos claro, como te dice, sí. bueno, y la otra cosa son patrones patrones conductuales claro, entonces acá hay como circuitos reverberantes que a veces se pueden casi que gatillar porque ojo que esto va sobre, perdón, aquí hay un pequeño error y es que esto va sobre la constelación ah, sí. por ejemplo, los ganglios basales tienen un, una estructura de salida el, que se llama el, gang, vamos, el núcleo de salida que es el glúteo pálido la, el glúteo interno y una cosa que se llama sustancia de la que es como una unidad funcional Eh, lo que hace es ir a través del tálamo a la corteza. Uh -huh. Entonces, en el fondo es cómico porque la esto tiene una entrada que es desde la corteza, pero la salida va a la corteza. Uh -huh. Y la, la cosa es que esta, esto se puede genera el estímulo se puede generar desde lo que nos sale. Y es el caso de cosas que están ya como patrones bien claros. Entonces, viene un estímulo muy simple, que es como si algo se genera, ok, patrón. No dijera mover la mano, sino que dijera patrón de caminar, o patrón de bailar, o patrón de moverse de tal forma. Y entonces eso pasa por el, y ahí es donde, donde está codificado es lo que no es basable, y esto genera el patrón y vuelve al fondo a enviar, esta vez un comando mucho más complejo. Eh, o sea, cuando la corteza eh, decide que un patrón? cuando viene patrón o viene...? ¿Cómo se hace Ah, yo creo que es simple es, sí, es, es como lo puedo enseñar así Cuando vas a, un, a aprender a bailar tango O al comienzo O estás descomponiendo cada una de las partes Que te está diciendo el profesor Que la mano va así Que esto no sé qué está acá Que la perna va así que acá, Y encima de esto viene como tu interacción con, Entonces está todo descompuesto Entonces son un montón de comandos independientes Que tú lo estás tratando de coordinar con mayor o menor determinación. Eh, y eh, en la medida en que esto se repite, se repite, se repite, finalmente toda esta secuencia queda al eh, fondo almacenada en alguna estructura que a veces, la mayoría de las veces, si son patrones de movimiento bien particulares, queda en lo que uno va a sea, Por eso uno dice que uno aprende en reiteración. En la repetición se construye ese patrón. O, sea, en el, en la o, o lo que no se sabe. llama también la memoria física, andar no. bueno, ¿no? en bicicleta, tocar un instrumento. El patrón entonces se construye cuando yo yo empiezo como a unar todas estas mini cosillas y, y cosillas? empiezo es a mezclarlas. Claro y que en, en música bien. y que un, que puedes encontrar un, un, un concepto bastante más amplio. Por ejemplo, en música es, súper, es mucho más fácil entenderlo cuando estás aprendiendo el piano, estás completamente descomponiendo todas las notas. O sea, estás pensando en cada una de las notas y luego de manera creciente y más cada vez más compleja vas, vas viendo solo patrones Pero eso ya, es el te desarrollo del te... aprendizaje en general de, de, claro. de, de, de todo sí de acuerdo pero en este momento pero aplicado estos son patrones cinéticos o sea es no es sol claro de acuerdo La que conceptualmente que... puedes decir que existe un sol y cuando lo escuchas es un sol pero estamos hablando del patrón de reproducirlo ¿no? que Pues una cosa es tener el concepto que son, es esa, esa y esa nota, okay. o, un, o, o sea, que, es un patrón, que es esto, esto, esto pero otro es el, el todo el todo. Claro, todo conjunto de movimientos que van a determinar que eso suena exactamente como debe. Eso. Y, um, eso. Um, ¿Y, y Y entonces. Eso? ¿cómo, cómo cómo el, el, llegado a la persona. patología. ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa cuando se altera una estructura que.? determina un patrón y no otro, y ahí se producen disquinesias o distonías. Eh, por ejemplo, la del escribiente la del guitarrista, es como clásica, uh -huh. eso son en el fondo, al, al activar, o sea, no es como que tu mano esté con un tono alterado un movimiento alterado, sino que cuando vas a agarrar cierto patrón de movimiento, se altera el tono. Eh, yo conocía un, un concertista en guitarra, uh -huh. que Sotó el conservatorio y en los primeros años empezaba a tocar y de estaba tocando y se lo empezaban a recoger. Al comienzo pensaban que era una neuropatía cubital, entender lo que pasa por aquí, pero no. Era cada, porque era cada vez que estaba tocando, empezaban a recogerse, a aumentar el tono de músculos músculo. ¿Okay? Y eso porque probablemente esa área que tenía que ir con ese patrón o está, está funcionando de alguna forma u otra mal. Eso también pasa con la palabra. ¿Eso puede reconstruir el patrón? O Así sea, es que ahí no sé si es que no esté funcionando qué, el patrón. Es que no esté funcionando el patrón. en el fondo? ¿Pero podría rehacer re otro patrón? ¿O es muy complejo eso? Sí, por ejemplo, en el lenguaje eso se hace. Eh, las estructuras, por ejemplo, del lenguaje, del lenguaje hablado y el lenguaje cantado son, tienen distintas Así. localizaciones una típica terapia de los pacientes que tienen a través eh, de, de la música, o sea, de cantar, hacerlo hablar de uh -huh. eh, De cantar y como volver a... Entender, no, cantar, cantar, cantar, cantar. cantar, cantar, cantar, cantar. Sí, sí, lo sé. No, cantar. Uh, cantar. Eh. <risa> y hacer, el sonido, cantar, cantar, Me interesa en la palabra, como entender, uno hace lo mismo, lo que tú acabas de decir con la quinesis con el lenguaje, con la repetición de una palabra, con la comprensión de las letras, del la abecedario, como yo he a hablar. Eh, yo creo que usted la... no, sé. no sé. sabe. <risa> bueno, en todo caso, la adquisición de un idioma, por lo general, tiene que ver con la repetición. Es que el lenguaje tiene también... la Adquisición de un nuevo no. idioma, no... Sí, sí. Es que yo a mí me hace sentido, que cuando uno... aprende un idioma, por ejemplo, es que... Porque la palabra es, es palabra conceptual. Uno rara vez aprende idiomas por palabras, uno aprende como... O sea, tendría que ser a hablar sí, en francia, el poesía, el ¿no? ¿cachai? Esa cosa como hablar en poesía, de que tener... Uno aprende profesor. como... Como... Pues, sí, lo que es... Pero mira, lo más probable es que tenga que ver con interacción de esa área con áreas más profundas, ¿por qué? Porque eh, hay, por ejemplo, una, una, una diferenciación de la fascia es en corticales y transcorticales y una diferencia es, o sea, una es en la corteza misma y otra es algo eh, que altera claro, más también la, la sustancia profunda y las fibras. Y en un caso la repetición estanterá y en el otro no. El eh, y la otra cosa es que... hablar eh, por la interacción de broca así que tiene que ser algo más profundo puede ser algo que lo que nos va a hacer no? en realidad no sé a mí me interesó algo que te preguntó la clínica si me llevando vale. eh, como dar el ejemplo de esto y es que, que son las disquinesias que se producen y esto hasta salió alguna vez en mi diario mostrar eh, no el video, no, o sea, en el tema, eh, y era una persona que tenía una disquinesia para caminar hacia adelante Claro, y cuando caminaba hacia atrás no tenía ningún problema. Cuando caminaba hacia atrás era normal. Ah, se lo dije. No, no sí. Y era... pero ah, sí, sí, es para atrás. ¿Es la cabeza de...? Es quizás de Como los cibos. No puede empezar con esto, la deconstrucción de eso es el proceso a la inversa. Si no retroceder, si no, esto era no hacer que uno caminar hacia atrás y era el otro era ir correr hacia adelante también. Eso. No podía solo se puede, claro, solo podías correr o caminar hacia hacia lo vi. Pero caminar hacia atrás no pasa? viendo y teniendo la misma seguridad que cuando no, me decía, parchar, mirar un poco para atrás, sí, o sea, como cualquiera de nosotros caminaría para, para atrás. Es sí, como que cuando caminaba para, para adelante, hacia adelante era algo así tú una enfermedad neurológica terrible alguien ¿eh? que es cómo es que lo haces primero tendrías que alterarle lo que significa adelante y atrás no o sea atrás, cómo no? puedes cambiar sí patrón. pero pero cómo puedes modificar ese patrón es cambiando de... lo que significa atrás y adelante todo, es todo eso para decir de que hay patrones que están localiz... que se almacenan eh, en lugares uh -huh. discretos y son distintos unos del otro ¿no? entiendes entonces si alteras un si tienes por ejemplo una embolia que llega altera o sea elimina la parte que tiene que ver con el patrón de caminar hacia adelante se te altera específicamente eso, no tu capacidad de moverte... No tiene que ver con el codo, la rodilla... No, el, la claro, el, el patrón, o, ¿cómo...? O no tiene que ver con la corteza, con la representación de la corteza de cada uno de sus músculos porque, ojo, que en la corteza tenemos todo el dibujo de, de nuestro cuerpo. Eso, eso está perfecto. Es solo la estructura donde se había modificado el patrón para ¿Cómo hacia modificas hacia esa mini estructura de patrón? Una embolia. Yo no, esa vez es no decía en la causa, pero o puede ser una enfermedad degenerativa donde de todo un núcleo se altera más una parte o se empieza alterando la parte. Eso. ¿Y se altera el conjunto de motores? No entonces las, todos los otros patrones están preservados. ¿Han hecho un mapeo o sí, sí, sí, sí. no? O sea, esa parte cuando en ese individuo está claro, no localizado aquí, en, el en el otro individuo está claro. igualmente localizado ahí no, o cada uno hace tienen tiene variaciones anatómicas pequeñas. Por eso, por ejemplo, cuando llega un paciente que tiene el medio tumor y que está al lado de la banda motora y que sabemos que si lo sacamos, le, le, lo podemos dejar paralítico, lo que se hace es un mapeo electrónico O sea, usan potenciales. En el fondo cada uno de los músculos que se creen que están en el fondo conectados con esa región se estimulan eléctricamente y llega un potencial acá. entonces por eso, ah, por eso se hace un mapa. La mayoría de las veces está corriendo un poquitito hacia algún lado. Pero es más o menos la misma. Mm. Bueno, y la otra, pero la, lo último quizás se ha descubierto, es que también hay patrones de coordinación en el cerebro. Y ahí, porque la mayoría de las veces, la distribución que se llama somatotópica, es como la, eh, la representación del cuerpo en cada una de estas estructuras es como bueno, más menos lógica. Por ejemplo, en la médula, la... En la médula, eh, en el fondo sí es... To Eh, en el cerebro es súper complejo porque es como que las cosas están representadas en pequeñas láminas que se superponen unas con otras es una una suma de dos superpuestas por eso es tan extraño cómo se comporta el cerebro el punto de vista de las lesiones a veces una lesión enorme como tiene estas representaciones tan largas puede una lesión grandota puede producir nada como una vez estaban estaban operando a una señora no encima era La, el motivo de la operación es una, una neuralgia, junto del nervio trigémino eh, que tiene que ver con la nerviosidad de la cara, el eh, de la cara. Eh, está siendo comprimido por un vaso, eso casi que hipotéticamente. ¿ok? Porque eso es difícil demostrar causalmente que es así en cada paciente. Pero como tenía un, un dolor que ya había sido refractario, en los tratamientos se le dio a operar. Y lo que se hace es, en fondo, tomar el nervio eh, y tomar el elemento vascular que esté ya sea un vaso, una, o sea, un arterio de vena y separarlo, a veces se pone un pedazo de músculo intermedio es así bien rudimentario pero funciona, en esos pacientes y eso era lo que se estaba haciendo a esta paciente, pero era la media cirugía para eso, para quitarle el dolor de la cara y en el fondo estaba ahí en la operación y viendo cómo le desplazaban todo el tronco para llegar a este lugar eh, de repente había una hemorragia Eh, y, y el doctor era, era un poquito carnicero en realidad y realmente empieza eh, a cortar un pulusano eh, y empieza a sacar el tiempo a de empieza sí, a empieza a transformarse así como una especie de pasa y dije esta señora va ¿no? a salir con síndrome cerebeloso es taxa, un problema de coordinación enorme ¿Y fue así? fue tanto así que de, de puro no, no, no, no es morbo pero así como de puro así como estresado estaba pasando por, por mi rotación de neurocirugía en neurología eh, terminé y cirugía para casa el cuello la, eh, la fue examinar directamente el perdió que pasa en el y la fue examinar nada nada sí uno ve dos componentes de la coordinación uno que es eh, axial que la mayoría de las veces no lo, solo lo pueden ver con la marcha, okay o porque a veces alguien puede coordinar suelten los brazos lo para y es como algo, como un nervio ¿okay? okay típico de las intoxicaciones los alcohólicos crónicos la parte del cerebro central se degenera todo el pernis y que un problema de marcha pero su brazo no coordina perfecto Entonces, pueden abrir las botellas y se <risa> y, <risa> y esta señora yo le veo la metría porque había sido solo un, un hemisferio cerebeloso así que quedó así y, y uh, la felicidad de ese lado funcionaba perfecto por eso ahí el cerebro es, es más, más extraño pero a veces lesiones producir que un tipo que era pianista pueda hacer con una mano, en el fondo todo lo que normalmente se puede hacer con la mano, con la otra perfecto, pero cuando al unir las dos, simplemente no Entonces, ahí de nuevo, hay patrones que tienen que ir con coordinación, que parecieran estar eh, almacenados en el cerebro. Más aún, ahora desde eso se llegó a que el cerebro también tiene que de modulaciones más bien cognitivas. Uh -huh. Y eso se vio porque se ha visto que hay pacientes que tienen un infarto en el cerebro, lo que uno dice es, es la coordinación nomás, más. los pacientes cambian, eh, pasan a ser otra persona. Y los familiares te lo cuentan así. Lo... Chuta a mi mamá, es eh. como, tiene todos los recuerdos, parece la misma persona, ya está mejorando su coordinación, pero es otra persona. Como la mayoría de las veces se apagan un poco. Esa cosa como de cuando tú decís que eh, uno viene con, con, con, con la, esos la los patrones y después eh, a, a medida que van a, se van la generando vida. otros pesos que han dividido. O sea, como que ya los que uno, los de las guaguas que... La respiración que, de las guaguas, ¿no? Que se que como con una respiración O esta cosa de que hacer así, de volar. Pero hay cuestiones que están... Este, imagínate que, si fuéramos... Hay, hay cuestiones que se, en el sistema nervioso se fueron formando de manera cada vez más compleja. Nosotros, en nuestro caso es particular no es por esa rama pero nuestro cerebro tiene algo bien particular y que la mayoría de las veces cada especie siempre hay una especie de equilibrio entre las estructuras centrales que son los sentidos y la corteza que está asociada Porque, por ejemplo las aves muchas son muy visuales Y por lo tanto, su corteza es más bien donde nosotros tenemos los colículos que tiene apos, y ahí tenemos una especie de corteza bien complicada. Nosotros es súper extraño, porque la, la vesícula, por decirlo así, que corresponde a nuestro delencéfalo, es precisamente la que estábamos hablando recién, que es la que está más degenerada, el olfato. Entonces hay como un crecimiento disociado de, eh, del sentido que está al mismo nivel. ¿Y en la imagen en el sentido de la visual empieza a desarrollar más o cuál es el sentido está más desarrollado? Yo creo que tenemos más cortezas de asociación, ¿no? Eso. O sea... Yo tengo que dar información. Disculpe. me la grabadora. ¿Ustedes ahora. gracias. ¿Pero tú puedes seguir grabando con tu iPhone, por ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? la ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Oh, right.